en la legislatura provincial, Esta, estas comisiones están presididas por Liliana Robledo y Laura Trapaglia, respectivamente, las dos diputadas, tanto del oficialismo como de la oposición, eh, para tratar un proyecto que tiene que ver con la adhesión a una ley nacional y derogar algunos artículos de la ley 20, eh, 2079 para que profesionales de la terapia ocupacional pasen a estar bajo la regulación de esta ley nacional. Esto se está discutiendo en las comisiones de la legislatura provincial y es por eso que vamos a hablar unos minutos con María Laura Trapaglia, la diputada del PRO y jefa del bloque del PRO que está en línea. Eh, María Laura, buen día. Mauro de Radio te saluda. ¿Cómo andás? Bien, Mauro, buen día a vos, al equipo y a toda la audiencia. Bueno, gracias por atendernos un ratito, María Laura. No, bueno, por favor, eh, ¿de qué se trata esto que están tratando en... En la, en las comisiones por ahora Mirá, este es uno de los proyectos eh, de mi autoría que la verdad que son los que más te te, te llenan el alma y el corazón porque Porque surge de la necesidad de, en este caso de los profesionales, los terapistas ocupacionales, y surgió fíjate vos, cuando yo en, eh, hace dos años me quiebro la muñeca y me dice mi traumatólogo mi, eh, sí, mi traumatólogo mira tenés que hacer tenés que hacer kinesio y tenés que hacer ir a un terapeuta ocupacional yo ahí la verdad que no tenía ni idea de lo que hace un terapeuta ocupacional y qué hace un terapeuta bueno, ocupacional <risas> en mi caso por ejemplo en mi caso al tener quebrada la muñeca lo que hace un kinesio los masajes te ponen sus aparatitos con electrodos y qué sé yo y lo que eh, me hizo en este caso Lucila Cudos que era fue mi terapeuta fue enseñarme a volver a tener la movilidad y la elongación en la muñeca. O sea, todo lo que sea eh, la parte ocupacional, de, de, de, en este caso, de la, de la mano. ¿no? Pero también cuando yo iba, había gente que tenía, había tenido un accidente y la RT eh, lo, eh, lo envía para que también recupere, me acuerdo, un tipo de General Hacha que le había agarrado un dedo a una máquina. Y, y bueno, entonces todo eso, vos no, no, no pensás que puede ser ejercicios que pueden ser muy pavos pero que realmente si vos te pones a hacerlo una vez que tenés una operación de tal embargadura eh, decís no, no lo voy a poder hacer nunca y eso es lo que te da la funcionalidad y después eh, nos explicaron muy bien ayer los chicos porque esa es la intención cuando uno está eh, tratando estos proyectos primero que sean realmente aplicables que sean necesarios Y que sepamos bien de qué se está tratando. Entonces vinieron, los invité a, a Marcela, estuvieron Marcela Bataglia, Lucila Cudós, eh, Lucila está en un, en un centro y en el hospital Evita, eh, Marina Hernández Menéndez que está en, eh, en varios eh, institutos, eh, Marcela Bataglia está en Solar, no sé si ubicase sí, ese centro. Claro. Eh, Pilar Gallegos está en, en Kidú y en el Hospital Molas, Horacio Krenz en Sinapsis y en Molas, eh, Valentina Rodríguez Arasola está en terapia en, en el Hospital Rusio Molas. Así que ellos nos explicaron bien eh, toda la función porque bueno, muchos no sabíamos, eh, y, y es una, una cuestión que, eh, o sea. Te, te va a... te lleva a vos a volver a realizar las mismas eh, actividades que hacías, pero también, por ejemplo, los niños, niñas, adolescentes, o, y con cualquier tipo de trastorno, cualquier persona que tenga algún tipo de trastorno, también es la parte social, ¿no? La integración. Eh, y la verdad que los ves a estos profesionales con una pasión y una, defendiendo a su, a su profesión, porque lo que nos decían que muchas veces se confunden con los eh, acompañantes terapéuticos claro, que no bien. es nada que ver con, con esto bien, por eso hacen un trabajo Ajá. más práctico pero también eh, más, más psicológico en el caso de tener que acompañar a, a una persona Sí, es cierto que muchas veces hasta los propios acompañantes terapéuticos también hacen la aclaración que no son terapistas sí. ocupacionales, ni tampoco son eh, empleados o empleadas domésticas que también se mezclan ahí los trabajos porque mucha gente contrata a un acompañante terapéutico o una acompañante terapéutico sí. y creen que le tienen que limpiar la casa. Eso tiene que quedar claro Exacto. que el trabajo es Exacto. uno y el trabajo es otro. En el caso de, de estos profesionales ¿qué estaban pidiendo? Eh, te voy a dar un ejemplo, si me permitís antes Claro Nos decían, si alguien tiene una depresión Por ejemplo, puede haber un diagnóstico, obviamente, del psiquiátrico Psiquiátrico, ¿no? Pero el abordaje se va a centrar en, una en cómo esa situación afecta sus ocupaciones En cómo esa persona se viste, se relaciona, trabaja o deja de trabajar Entonces, evalúan todas estas áreas y diseñan qué intervenciones van a hacer de acuerdo a su realidad eh, Y, y la verdad que eh, esto, de lo que ellos nos decían es, va a jerarquizar y cuidar en la parte, le da una normativa legal a, a, su, a su profesión. Con respecto a lo que me preguntás de la ley, la ley provincial eh, tiene cuatro artículos, que es lo que nosotros pedimos derogar, y... Eh, Esta ley eh, nacional tiene entre 11 capítulos, 27 artículos, donde se desarrolla muchísimo más todo lo que es las disposiciones generales, el ejercicio de la profesión, cómo se desempeñan las condiciones para el ejercicio de la profesión, qué alcances e incumbencias tiene, qué especialidades son las que están reconocidas, eh, puede, puede haber distintos títulos ¿no? y cuáles son las realmente las que están reconocidas a nivel nacional. Inhabilidad, incompatibilidad y el ejercicio ilegal, que esto también lo remarcaron mucho: eh, de, de, de que hay eh, personas que hacen cursos de seis meses y la verdad que no están preparadas con, una, con un, este, un, una preparación que tienen ellos un estudio de cinco o seis años y mil horas de práctica, que en esos cursos no se hacen. Derechos de los profesionales: qué deberes y obligaciones tienen las prohibiciones la matriculación y, bueno, después hay registros que, están, eh, que pueden estar sancionados o inhabilitados. Y todo esto, la ley, eh, el, el, el, el, el, la parte de que, que había, los cuatro artículos que había en la Ley Provincial 2079, no eh, lo contemplaba, que fue una ley que se hizo, o sea, la Ley eh, 2079 es de 2003, Esta ley 2027-051 es del 2014 y se reglamentó en el 2017. Bien, perfecto. Eh, y esto que por ahora se discute en comisiones, ¿cuándo se va a tratar en una sesión? Mirá, eh, esta, nosotros ahora estamos esperando la respuesta, por eso ayer no hubo dictamen del Ministerio de Salud eh, para... Para ver qué, qué opinión tienen ellos y si se acompañan este proyecto, eh, porque si no lo, lo aprobamos y después <ríe> se veta la ley. ¿no? Claro. Entonces, bueno, tenemos que tener el acompañamiento del de ministro y del, sec del secretario, ¿no? y del Poder Ejecutivo. Yo me acerqué hace unos días a, al ministerio, eh, hablé con Vera, con el doctor Juan, con los doctores y le acerqué todos los proyectos que tenemos en. En la comisión, porque está bueno esto de trabajar en, en conjunto, es decir, bueno, a ver, tenemos todos estos proyectos, ¿cuáles ustedes los consideran viables y cuáles no? Para ya también decirle a los autores, bueno, hay que buscarle la vuelta por otro lado, ¿no? Entonces, eh, eso eh, ya, ya se los había llevado al proyecto y, y lo estaban analizando. Bien. Así que esto va ahora, la próximo, el próximo martes, eh, vamos a ver si tenemos respuesta, si tenemos respuesta, eh, daremos dictamen porque va, también va a haber otro, otro plenario con, con, eh, con legislación general, que ya acordamos también para tratar otra ley que está en conjunto. bien Y de ahí daba dictamen, yo te, les, ayer les decía a los chicos, más o menos después de vacaciones de julio, porque eh, la gente no, no, no, no sabe cómo es el mecanismo, una vez que sea dictamen en la comisión, pasás a a los asuntos centrados de la sí. sesión, y luego ya eh, se pasa al orden del día, o sea que dentro de dos, dos sesiones más va a estar tratándose en el recinto. Bien, o sea que va a ser para finales de julio, más cercano a y eso. Y yo creo que sí, que va a ser más cercano a eso, Bien, sí, sí, perfecto sí, cuando vuelva, se vuelva del receso. Bien, y cuando se vuelva del receso, ¿también se va a seguir tratando Medanito? Medianito está en el orden del día, se está reservando en secretaría, así que eh, se puede tratar el 19 cuando tenemos sesión o seguir dejando. Bien, ¿y crees que, que no, se va no, a tratar sí. o crees que esto se va a dilatar un poco más? Pregunto porque en algún momento se hablaba de, un, de alguna se celeridad se de parte de, de algunos intendentes. Y yo, yo la verdad que creo que se tiene que tratar y se tiene que tratar con toda la... Eh, porque hay mucha necesidad de los intendentes eh, a mismo el 25 de mayo está habiendo algunos inconvenientes no te puedo asegurar si están dirigidos políticamente o no o son genuinos eh, pero hay que dar una solución a todo esto y hay que dárselo en el marco de la legalidad y de la, la seriedad y el análisis que se merece eh, no estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de un contrato a largo plazo con la provincia sobre una materia que es el hidrocarburo, que es un bien finito. ¿no? Bien. Eh, te pregunto Entonces, porque desconocemos, María Laura, ¿es cierto sí. que ustedes rechazaron una propuesta que hizo el PJ respecto a, a Medanito? No, lo que mm, se hizo fue una reunión de los presidentes del bloque del radicalismo eh, justicialismo, Precupa y, y, y del PROMID, donde se pusieron los puntos que estábamos, eh, en, digamos, que, que podíamos llegar a obtener un acuerdo, eh, donde se aceptaron algunos que nosotros solicitamos, pero eh, el tema es eh, un punto que es la regalía. Nosotros estamos en una posición de que es el 15 más menos, de acuerdo a la ley nacional, Y de acuerdo también a lo que estamos viendo que se, se está pasando en los, distintos, eh, en, en los en distintos lugares, en las provincias vecinas y no vecinas, que tienen las mismas condiciones que nosotros. Pues vos ahí ves que están entre un 9 y un 2. Eh, y lo que nosotros como eh, PROMID queremos es una visibilización y una planificación y proyección de la provincia a largo plazo. ¿Qué queremos tener? ¿Queremos tener más inversiones? Bueno, démosle bolilla a las inversiones, pidamos ahí el tema. ¿Queremos tener que se remedie bien el, el lugar? Bueno, démosle bolilla ahí. Eh, entonces, eh, hay que ver qué es lo que queremos para nuestra provincia. Más o menos esto, 15 están pidiendo ustedes de regalías. Más o menos 15 con una inversión eh, que... Eh, Que pusimos con una condición que sea uno de los parques fotovoltaicos o, eh, o, o lo que fuera de, de, de producción de energía en, en 25 de mayo, porque hay que devolverle al, al, al ciudadano 25 de mayo esta cuestión de, de, de decir: bueno, damos nuestro, eh, nuestra, nuestra parte de, de, nuestro de nuestro lugar, de nuestro de Una posición. Y tenemos que darle una devolución, claro, y bueno. Eh, esa es una de las condiciones también que pusimos Tener alguna inversión en 25 de mayo Bien, ¿y crees que están cerca de un dictamen unificado o no? mira hasta ahora eh, no Nosotros lo seguimos trabajando Estamos dando la vuelta, lo pensamos eh, Y la verdad que caemos siempre en lo mismo De que eh, acá hay una cuestión también de una... De, de tener una... O, libre oferta, de, oferta y demanda, o sea, en, eh, una cuesta, una, un número del 35% es una cuestión alocada que hoy no lo puedes hacer realidad. En su momento habrá sido, pero hoy no se puede hacer realidad. Hoy no hay ningún lugar que esté dando esas regalías. Entonces nos tenemos que allanar y, y buscar en qué, en qué año y en qué situación estamos. Bien. Perfecto. Te pregunto por algo un poco más relajado. ¿Te parece? ¿Tenés ganas? Ah, Te digo, porque dale, siempre hablamos de, de temas algo pesados. Bueno, no, sabéis, no sé si sabías, pero volvió, se picó este, en, en sí, el streaming y sí, en sí, nuestro... Sí. Más relajado. Ah, bueno, bueno, pero es un poco más relajado. Pasó Lichi Marín y pasó también Marita sí. McAllister. Y bueno, y dejó sí, un montón sí, de sí. tela para cortar, como se dice habitualmente. Sí, eh, sí, habló sí. un poco de todo. lo vi. Lo vi. Pero no sé si, bueno, cuando le dieron para elegir a un Martín, eligió a Martín Berongaray y no eligió a ningún Martín del PRO. ¿Cómo te cayó eso? Y porque yo creo que acá lo que tenemos que hacer es unir eh, los distintos partidos para poder ganar la provincia. O sea, hoy un partido solo no lo hace, hay que ser realista. Eh, lo ideal hoy no existe. Lo ideal yo te diría, sí, bueno, me danito, dame el 40%. No existe, Entonces lo ideal hoy es que todas las fuerzas, y más que nada también con el radicalismo que nosotros hemos hecho siempre frente, y siempre digo que no nos ha ido tan mal, y a Martín Berogaray no le fue tan mal eh, en, la, no, en, la, en la última elección, exacto por eso estamos, como estamos en la Cámara de Diputados eh, me parece que desde ese punto de vista está, está muy bien, porque es, es ver también la amplitud y, y, la, y la visión que tiene Marita en este sentido ¿La ves como fórmula, Verón Garay y macalister No sé si la veo como fórmula Yo la veo, eh, capaz que sí, ¿eh? ¿Por qué no? Y sí la veo a Marita como una persona Yo creo que es el mejor cuadro político que hoy tenemos eh, Y te diría, es una persona formada Super formada Que se, se ha iniciado en el, en el Estado Desde maestranza, como ella misma lo contó eh, Hizo una maestría que, la verdad que era una maestría de doctorado eh, y yo la, la verdad que la admiro mucho como política, como mujer, como profesional, eh, como madre y como esposa, y como amiga, porque obviamente sabe todo el mundo que soy amiga de Maritza, pero eh, se separar las cosas. Y bien. también discuto con ella, eh, no te vayas a creer. Ah, bien, bien. Y, y, también, sí, no, y, no, no, no. y también la y ves con amiga. Yo también discuto por. <risa> Por y la duda, ¿viste? Que dicen que hago todo lo que me dice el colo No, no, no, yo no ah, puto <risa> eso lo estás diciendo no, vos, no. no sé No, no Pero, pero el, colo el colo es el colo y la marita es marita Obvio que sí, y los dos, eh, yo tengo muy buenas charlas Y, y también cuando, cuando tengo que eh, pedir alguna opinión eh, Son mis, mis, las personas de, de consulta sí, bien sí. Bien, y tampoco se quedó con críticas al PRO porque le dio duro a dos diputadas que son colegas tuyas ahí en la legislatura, uh -huh. a Noelia Viara y a Celeste Rivas, eh, por un video que subieron ahí diciendo que no habían terminado unas casas en, en Villa, este, cómo es, en la Villa Casa de, Casa de Piedra. Y bueno, no le gustó nada porque toda esa información eh, era incorrecta, porque todo lo que estaba pasando ahí eh, lo tenían comprobado a través de los, este, de los controles que hace el Tribunal de Cuentas y dijo que no le gusta la forma esa de andar haciendo política con videos en redes sociales. No sé cómo, cómo tomaste eso. mira Marita es una persona que trabaja primero en equipo y es una, una mujer muy estudiosa, muy estudiosa. Y eso, en ese sentido, yo la verdad que eh, he aprendido mucho de ella y también eh, lo hago. O sea, y cuando yo estoy convencida de que cuando uno sale a viste que siempre decís, bueno denuncio no tenés que tener las pruebas tenés que tener los el, el, eh, los fundamentos para realmente hacerlo yo no me voy a meter en algo que no tengo realmente la información precisa lo que pasa es que en esta provincia no tenemos información tenemos una ley de acceso a la información pública no existe Y nosotros no contamos con cierta información que el preocupa si, si, si cuenta. Uh -huh. eh, entonces ahí eh, hay un, por ahí un, un gris que vos decís, yo estudio los temas, te digo, ¿cómo me gusta trabajar a mí? Estudio los temas, los analizo y si no tengo realmente los fundamentos y demás, eh, no voy al frente claro cada uno tiene su forma de hacer política sí porque ah, ahí, digo porque por más que no tengas la... información eh, salir con un video mostrando algo que es incorrecto que es o, o, o que no tiene la veracidad de la información que, que se necesita quizás quedas como colgada de, de la palmera porque eh, eso que mostró eso que mostraron las dos diputadas del pro tenían que ver con casas de servicio, que no tenían nada que ver con las casas sociales que se hacen en distintos barrios de toda la provincia. Digo, más allá de que es cierto que Celeste Rivas estaba buscando información pública que finalmente se la dieron, y no como ella planteaba en algunos videos que había subido a las redes sociales, eh, también tener cierta seriedad para publicar algo que después te lo van a desmentir rápidamente y hasta te lo desmiente gente de tu propio partido, en este caso, Marita McAllister, que nadie puede quejarse de que no tiene la data, porque lo único que hace es sentarse frente a una computadora y mirar lo que está pasando. Digo, este, por ahí, también no, tener cuidado con algunas nadie cosas. Que, nadie puede quejarse de que, que... O sea, Marita tiene todo el conocimiento y tiene toda la, la camiseta puesta de, de, del pro y del oficialismo, del no oficialismo y que tiene que hacer su control. Y del Estado eso, también. Creo, y del Estado, porque, a ver, cuando uno trabaja, ayer, por ejemplo, en esto de salud, vos estás trabajando en proyectos que son para el bienestar general, o sea, no tenés la camiseta puesta en ese momento. Si después salen las chicanas políticas, como sacó ayer Martín Balsa y, y no me acuerdo que y Larreta, sí. bueno, eh, eh, salen, pero eso es una cuestión de la política partidaria que, que defender o no defender un proyecto. Eh, pero salir con. Eh, yo siempre digo: la, a mí una sola vez me pasó que salí con una información que no era la correcta y la pasé mal. La pasas mal porque o sea, claro. estás diciendo algo que me dieron un dato que no era. Entonces, eh, esa es la forma que yo tengo de hacer política. que que es la que tiene Marita también y, y yo otra cuestión que no, que muchas veces eh, este, no, no soy de salida a pegar, pegar, pegar, porque no es mi estilo, o sea, cada uno tiene su estilo, se, para mí se pueden hacer las cosas... De otra forma. De otra forma. Eh, Bien, sí, perfecto. Pero, pa, vos, vos me conocés, hemos estado hablando. Totalmente. Eh, di, discutimos, cambiamos opiniones, porque esto es la política. Y por supuesto. De se trata. Eh, si te invitan en esta segunda temporada de Cepicó, ¿te prendés? Sí, sí. Bien, mirá que tenés que llevar no regalos. A un tiramisú. No, no, yo les llevé tiram... Yo les llevé. En, sí, la, en la anterior, les llevé unos bowls de cerámica hechos por mí. Sí, sí están todos hecho por mí. Este, este, quedó, quedó en el recuerdo eso, pero bueno, ahora hay que levantar un poco la vara, mirá que quedó alta. Sí. Ah, no sé, no sé, no sé qué, qué regalos han llevado los chicos. No sé, vamos a ver. María Laura Trapaglia, muchas gracias por tu tiempo con Radio Carmés. Un abrazo. No, por favor, Mauro, un cariño. Chao, chao. María Laura Trapaglia, la diputada del PRO, dijo acá en Radio Carmés, entre toda esta charla que tuvimos, que. Ella no hace lo que le dice el colo, que el colo es Macalister. Las 9 y 32 minutos, eh, quédense ahí, ahí en el 106.1 porque ya se sienta acá en los estudios Miguel Benítez, el señor de la cueva.